Ay, ay, ay. Comenzando el mes de septiembre con eh, muchas entrevistas, muchos invitados como siempre aquí en su Radio Carnaval. Ahora es el turno de don Rodrigo Ruiz, quien ya está en la línea. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Bienvenido a la Radio Carnaval. Buenos días, Juan. Mucho gusto. Cuéntenos un poco de Rodrigo Ruiz, primero que todo. Yo, bueno, eh, soy eh, candidato a diputado por el Distrito 7, soy profesor ¿Sí? universitario, Juan, soy sí. papá de dos hijos, eh, 58 años, antropólogo, doctor en filosofía, he tenido una, una formación universitaria importante, pero también me he desarrollado en distintos proyectos Eh, vinculados a la a los gobiernos locales y, y también fue, bueno, fui fundador del de concierto, un medio digital que, que quizás uh -huh. usted conoce Ajá. que trabajaba en distintas áreas uno ya tiene un poco de recorrido en la vida, así que sí. ha hecho varias cositas. Exactamente. Oiga, eh, <risa> Rodrigo Ruiz, que está con nosotros, ¿cómo ha sido nuestros primeros días de candidatura ya, ah, de candidato? ¿Qué le dijeron en su familia, a sus estudiantes, en la universidad? ¿Cómo fue todo este esta noticia que tuvo que dar usted? Voy como candidato a diputado Distrito 7, les dijo. <risa> claro. ¿Ah? Eh, además, yo nunca había sido candidato ya. A, a algún cargo de elección popular. Eh, mire, en la familia me felicitaron, me dieron harta, harta fuerza, energía, y también un poco de humor, ¿No? Así como, bueno, ¿En qué lío nos estamos metiendo? Es <risa> me imagino, me imagino, claro. Mi embara mayor me decía, bueno, vamos vamos a ver cómo sales de esto. Pero Pero, por cierto, porque además es algo nuevo para mí, y con los, con los alumnos le soy bien franco, no, no he comentado nada, porque ah, creo okay. que uno tiene que ser bien riguroso en, en la función docente, y no mezclar las cosas, ¿no? Y, y que sea su profesor no, no quiere decir que, claro. que tenga que inmiscuirme en, en estos otros temas con ellos, y en eso soy muy, muy riguroso y separo bien los planos y... Ajá. Y no ha estado eso más bien presente en, en mi ámbito laboral porque no quiero tampoco... Eh, generar ningún tipo de, de mezcla de contaminación okay, okay. Bueno, eh, en este mes de la patria que ya iniciamos ¿eh? y en donde todo Así el es. mundo eh, comienza ya a preparar la actividad que vamos a tener esa semana, de, yo creo que del 15 en adelante ya nos lanzamos pero ya comenzamos ya, nosotros los chilenos, eh, conocidos por otros eh, países, otros en eh, eh, los extranjeros sobre todo en la cantidad de días que nosotros celebramos, ¿Ah? ¿eh? Eh, bueno, eh, también los políticos dejan de hablar porque la gente está con su foco en pasarlo un rato bien. ¿Considera que es una festividad que el pueblo, la gente, las familias, se merece celebrar como Dios manda? ¿O en mucha celebración? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Yo creo que yo creo que no está nada de mal que lo que mencionaba usted no que Ajá. por un rato los políticos callen y y lo que y lo que suene sea la cumbia y la cueca digamos ¿no? eh, y que la gente y que la gente se escuche se reúna a la familia a los amigos yo ya estoy planificando los asaditos de esos días Ajá. con mis amigos eh, y creo que creo que se lo merece nuestro país la gente de nuestro país que, que hagan un buen salud por chile que lo necesita y uh -huh. Yo lo único que te diría que ojalá se endeuden lo menos posible para las fiestas. Sí, <risa> que, claro. Porque... que se pueda celebrar sin endeudarse. Para comprar tomamos, la carne sí, o para, sí. o para tomamos, las botellas de vino. Tomamos cuenta nosotros como que septiembre dura hasta el 20%. Y no nos preocupamos que queda 21, 22, 23, todos los días restantes, ¿ah? ¿eh? Lo acortamos sí, hasta pues. el 20 nada más, hasta ahí llegamos con nuestro presupuesto así y después como, queda, quedamos pato. Así como hay que llegar a fin de agosto, también hay que llegar a fin de septiembre. Pues. Claro, tienes razón. Hablamos con Rodrigo Ruiz a esta hora. Bueno, eh, a propósito de lo que hablamos de todo lo que hay que celebrar y todo lo demás, Eh, también eh, vamos a, a preguntarle y a contarle No es cierto de que en septiembre el gobierno debe ingresar el presupuesto de la nación del año 2026 el nuevo ministro de hacienda Nicolás grau va a tener una tarea tremenda oiga tratando de aprobar un presupuesto en medio de las elecciones también Las presiones eh, partidarias van a aumentar, los diputados y senadores en ejercicio también van a buscar quedar bien con sus electores. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que debería ser el sello del presupuesto de la Nación del próximo año? ¿Dónde se debe poner el foco? Tremenda pregunta, pues. Mire, eh, efectivamente este es un año bien especial porque porque se va a desarrollar este, esta ley de presupuesto en, en el medio de un año electoral, como mencionaba usted. Ojalá que ojalá que el tema de las elecciones y las campañas no se coma la discusión sobre el presupuesto, porque el presupuesto es, es lo que se va a gastar el Estado de Chile eh, en las chilenas y los chilenos, comunes Ajá. y corriente Entonces eso no se tiene que, que manejar desde intereses electorales. Yo pienso, yo he manejado, yo he planteado eh, tres, tres, Propuestas muy importantes que me, me parece que sería importante que se vieran reflejadas en el presupuesto. Eh, creo que hay que buscar el mayor nivel de bienestar de las niñas, de los niños y de las personas mayores en nuestro país. Y se pueden tomar distintas medidas que no solo tienen que ver con las pensiones ni con la educación, sino que también tienen que ver con una concepción amplia del bienestar, con la recreación, con el deporte, con la cultura con los cuidados que hay que ayudar a las familias a tener con esta con sobre estas personas porque mm. mientras más se carga una familia con los cuidados de las personas mayores y de los niños, chicos, pues más difícil es para esas familias, sí, que muchas veces las familias de, de clase media no tienen ayuda, ¿verdad? Para esto es más difícil llevar esa carga. Segundo lugar, yo lo que ya le mencionaba, el endeudamiento, me parece que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Hay que buscar a toda costa, reducir en la mayor medida ese endeudamiento. Y eso tiene que ver tanto con la gestión de las deudas que ya están contraídas por las familias chilenas, como también eh, con evitar que se contraigan nuevas deudas. ¿no? Y, por ejemplo, endeudarse para, para comer, endeudarse para llegar a fin de mes, para para vestirse, para cubrir en, el, en definitiva las necesidades básicas, me parece que es algo lo que hay que buscar la forma... Eh, y creo que se puede creo que los gobiernos de chile pueden avanzar mucho en reducir eso y finalmente sí. eh, el tema de las autonomías locales de las, de las economías de las comunas y de las regiones que tengan un mayor una mayor autonomía y que haya un nivel de ingreso mayor ahora más allá de estas tres líneas eh, que las podemos conversar cuando cuando quieran digamos profundizar uh -huh. yo, yo creo que hay una una en particular que ¿Sí? siempre me ha parecido durante todos los años anteriores en la discusión de la ley de presupuesto que es muy clave que es el per cápita de salud el per cápita de salud ha sido siempre muy escaso, muy chico y en definitiva es la plata que se le da a los municipios para que manejen la salud primaria y, y la salud primaria es donde se atiende la gente común de nuestro país el, los CEFAM, los, los consultorios todo el sistema de salud primaria que todo el mundo lo aplaudió, por ejemplo, con la muy buena reacción que tuvo en la pandemia, pero sin embargo después el financiamiento que se les da a, a los municipios para la atención de la población en los cefam tiende a ser muy bajo. Y ese per cápita hay que tratar de subirlo en la mayor medida posible. Yo espero el anuncio del presidente, eh, con, o sea, que, que la ley de sí. presupuestos perdón tenga sí. en este sentido una y que el ministro Grau lo incluya en una en la mayor medida posible y que el presupuesto no sea mezquino con el, con el per cápita de salud del Ajá. del 2026. Oiga, a propósito del ministro Grau, muchas personas lo criticaban por eh, tener poca experiencia. Eh, usted que es profesor académico eh, de universidades y todo, también llevándolo al ejemplo de los universitarios que egresan se titulan y todo, tampoco tienen experiencia y también eh, tendríamos que criticar a, a, a los profesionales que recién egresan en, en, en este caso ah, eh, me imagino que es algo que conversa usted con sus estudiantes en la universidad como saben cómo se puede romper este círculo vicioso yo yo que estoy en permanente contacto con los con los jóvenes porque porque son bueno, eso es lo bueno de ser profesor universitario, ¿verdad? Estar, claro. estar en un diálogo permanente con la juventud. En particular con la juventud de estas familias más esforzadas de nuestro país, las familias que trabajan para llegar a fin de mes. Eh, le puedo decir que yo creo que es una es una injusticia este tema de la hay mucha injusticia en en, en el tema de la de, de, de cómo se califica la inexperiencia de los jóvenes. Porque cuando le decimos a los jóvenes que no tienen experiencia, lo que en el fondo estamos haciendo es cuestionar su propia educación. O sea, ¿para qué estuve cinco años estudiando y formándome como un profesional si después no me van a dejar ejercer en, en plenitud aquello para lo que estudié? La juventud es en el fondo la que está llamada a hacerse cargo de este país en, en, en el futuro cercano. O sea, en cinco o diez años más los que van a dirigir el Estado, las empresas etcétera, todos los áreas importantes del país van a ser los que están saliendo el día de las universidades y si no se les permite adquirir experiencia, entonces estamos nosotros eh, socavando nuestro propio futuro como sociedad yo creo que lo que hay es un problema en nuestra sociedad, que es que estamos balanceando mal la experiencia y la juventud porque efectivamente también hay que decir que mucha gente, muchos profesionales que llegan a edad madura Por ejemplo, pierden el trabajo, después les cuesta muchísimo encontrar de nuevo trabajo una persona que tenga, no sé, 50 años, por ejemplo. es Porque tampoco es bien valorado en el mercado laboral. Exacto. Entonces, yo creo que en el fondo, si tenemos claridad de proyectos, si tenemos claridad de para dónde queremos eh, que avance el país, podemos, podemos perfectamente balancear mejor esta articulación virtuosa que puede haber entre jóvenes, Están educados en las últimas líneas, en, la, en las innovaciones de sus distintas profesiones y gente que ha adquirido experiencia y que hay que valorar esa experiencia y hay que darle un lugar a esa experiencia. Ok, eh, la última consulta es en relación al royalty portuario que tanto necesitamos. Un gran tema. Para, sobre, sobre todo las comunas puertos Sí. Eh, Bueno, sobre esto han nacido voces críticas. Usted ha señalado que es muy importante que las comunas y las regiones deben tener la posibilidad de poder administrar sus riquezas, sus recursos. ¿Cree que el gobierno va a ingresar un proyecto de ley antes de que termine su mandato en relación al royalty portuario? ¿Y en qué áreas invertiría usted los recursos que se puedan obtener de la tributación de los puertos, por ejemplo? Sí. Mire, espero sinceramente que lo haga, espero que efectivamente haya una, un ingreso de, de, de esa ley. Yo creo que es muy importante, como les decía, una de las tres líneas que, que he planteado como fundamentales es la autonomía de las comunas y las regiones. ¿A qué me refiero con esa palabra de la autonomía? Básicamente que la riqueza que se produce en las comunas y las regiones quede en la mayor medida posible en donde se produce. Por ejemplo, Valparaíso es una ciudad portuaria, Viña es una ciudad que tiene de turismo, que tiene un casino, San Antonio es una ciudad portuaria. Es, es, vivimos en una región que produce mucho, que tiene que genera mucha riqueza para el país, pero que sin embargo captura una una fracción de esa riqueza eh, y la otra se va a los niveles centrales, se va al Estado, se va a los lugares donde las grandes empresas tributan. Entonces, una ley como esta podría ser generar una mayor justicia en, en términos territoriales dejando en las comunas eh, un mayor porcentaje de, de esa riqueza eh, por Valparaíso entra buena parte del Royal, del, perdón de la del, de los productos que van a la a, al comercio minorista, a las tiendas al, eh, y, y, y no queda nada o queda muy poco eh, de, de eso, bueno Eso hay que capturarlo, y primero, ¿en qué usarlo? Bueno, lo primero que hay que decir sobre eso es que puede, ahí puede haber una lógica bastante participativa donde la propia gente de, eso, de esas comunas y de esas localidades diga en qué. Nosotros, yo he venido trabajando hace varios años respecto del tema, incluso me tocó tener una participación en lo que fue el acuerdo por Valparaíso, que fue donde se propuso uh -huh. un ingreso... ...por toneladas transferidas del puerto... ...un ingreso que quedara en la ciudad y en la región. Y ahí propusimos, les cuento muy brevemente... ...algunas líneas de trabajo... ...propusimos líneas donde se podía invertir esos recursos... ...que son recursos frescos, que no dependen... de ...ni siquiera de lo que se va a discutir ahora... ...de la, de la ley de presupuesto, ¿no? Y esos recursos se podrían invertir en salud... ...en seguridad... ...en bienestar en mejorar la infraestructura urbana mire en valparaíso se quemó en el, el incendio del 2014 el cefam de las cañas ya llevamos 11 años sin que ese cefam se pueda re reintalar y en el cálculo que nosotros hicimos de dos toneladas de, de contribución a la economía local por tener de dos dólares digo bien por tonelada transferida quedaban en en, habían quedado en la comuna del orden de 16.000, 18.000 20.000 millones de pesos pues mire, el cefam cuesta del orden de 5.000 millones reponerlo, o sea, con esos recursos podríamos reponer ese cefam y uh -huh. construir otros que una comuna como Valparaíso los necesita sin tener que estar esperando por la eterna burocracia del Estado que ya lleva 11 años eh, tramitando la reposición de un cefam eso por poner un ejemplo podríamos tener una gran línea de inversión en seguridad para mejorar la seguridad de nuestras ciudades con tecnología, con con capacidad de patrullaje, con iluminación, etcétera O sea, pensar en tener una fuente de recursos propios y frescos en las comunas que producen riqueza puede ser objeto de un tremendo desarrollo, mejoramiento y, como le decía, más bienestar para las comunidades. Rodrigo Ruiz, antropólogo, académico y candidato a diputado por el Distrito 7, quien postula en la lista Verdes Regionalistas y Humanistas. Le agradecemos estos gracias. minutos, don Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. pues ¿eh? Ahí estamos para eh, recibirlo en la próxima entrevista también aquí en Carnaval. Muchas gracias, buen día. Muy bien, un gusto, que esté muy bien. Ok, gracias.